Realizarán vacunación y desparasitación gratuita en citybel El consultorio veterinario móvil continúa visitando distintas localidades de La Plata y, según informaron desde la Secretaría de Salud, estará hoy en citybel De acuerdo a lo precisado por las autoridades, prestará atención a las mascotas de 9 y media de la mañana a 12 y media del mediodía en el Club El Molino, ubicado en calle 455 y 20. Ahí, un equipo de veterinarios de la comuna realizará vacunaciones antirrábicas, desparasitación y atención primaria y gratuita para perros y gatos. También será entrega de material didáctico del programa Educar por los Animales, destinado a niños y niñas. Desalojaron el bosquecito vivero experimental de José Hernández. Familias que habitan el lugar en viviendas precarias fueron desalojadas junto al vivero experimental El Bosquecito, a pedido del subsecretario de Gestión Ambiental Municipal Germán Larrán. Sobre este espacio pesa una medida judicial de no innovar, ya que fue denunciado como centro de tortura y exterminio durante la dictadura. Radio Estación Sur habló con Aike, integrante de El Bosquecito. Después de un par de años que estamos acá, nos enteramos que en la fábrica torturaban y desaparecían personas Y que Jorge Larrán, que es el papá de Germán Larrán, que es secretario de, de Ambiente de la de la Municipalidad de, de La Plata, de la gestión de barro Él era funcionario del gobierno de la Municipalidad de La Plata de 1976 a 1983 Entonces, a partir de ahí, el conflicto en el territorio se torna diferente, digamos Un servicio que informa más cerca Más cerca Refuerzan las líneas de asistencia a personas en situación de calle. Desde el municipio informaron que se reforzaron los equipos de operadores para asistir a personas en situación de calle, para brindarles la posibilidad de ingresar a paradores, la entrega de viandas calientes, elementos de higiene, abrigo, frazadas y asistencia integral junto a diferentes organizaciones estatales. Las acciones de contención se desarrollan a través de un equipo multidisciplinario de profesionales quienes llevan adelante un recorrido diario para atender cada situación y brindar hospedaje, abrigo, alimentación, atención psicológica, social y de primera salud. Se puede pedir asistencia o notificar acerca de alguna persona en situación de calle al 021-609-9407. El cielo está anulado en la región, la mínima para hoy es de 2 grados y la máxima de 12. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.